decir Córdoba, Córdoba Dira. Punto panorámico. Córdoba. Caminos firmes recorren la provincia en todas direcciones y acercan los extremos lejanos entre sí. Panorama. Y acá es medio al revés en panorama. El feriado es como que nos da oportunidad de meternos más en profundidad en alguna información y Lea venía eh, adelantando que estaba este material que empezamos a compartir en este momento. Sí, señores. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cuál es la estrategia del Secretario de Ambiente, Javier Brich, para probar la autovía de montaña. Eh... Pero esto nos va a remontar a una especie de anécdota que he vivido junto con el colega daniel Díaz romero también periodista sobre cuestiones ambientales uh -huh. eh, daniel Díaz romero en el año 2016 hace dos años atrás eh, él había obtenido una una resolución que, que firmó el secretario de ambiente javier bridge que generó que los generó cierta polémica digamos sobre uh -huh. cómo funciona la secretaría de ambiente hoy en día Es la resolución 77/ 2016 que eh, que lo particular que tiene esta resolución es que, por decir de una manera, inventa algo novedoso, que no estaba regido en la Ley de Ambiente Provincial, que es lo que sería una especie de informe preliminar ante todo estudio de impacto ambiental. A ver, ¿en qué consiste esto? La Ley de Ambiente, lo que dice, tanto nacional como provincial, básicamente la provincial, este es, señala esto, toda empresa que quiera hacer un proyecto que pueda afectar el medio ambiente, uh -huh. o, o el Estado mismo, tiene que presentar el estudio de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente. Y ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué hace la Secretaría de Ambiente con este estudio de impacto ambiental? Y se analiza en dos instancias. Una instancia más técnica, que es una comisión técnica, gente de especialistas de distintas ramas del conocimiento, donde analizan el estudio de impacto ambiental y dan una opinión técnica. Uh -huh. Y por otro lado, la participación ciudadana, donde los vecinos dan su opinión sobre el estudio de impacto ambiental. En general, la vía que se viene utilizando es la audiencia pública. Claro. Podría ser también por este por votación, eh, una especie de sondeo, el, el referéndum y todo eso. Pero siempre se ha elegido hasta ahora la audiencia pública. Uh -huh. Entonces se hace un resumen de todas las exposiciones y se lo entrega el Secretario de Ambiente. Entonces el Secretario de Ambiente tiene dos papeles. La opinión técnica de la CTI, que se hace mediante un dictamen. Y por otro lado, la opinión de vecinos de la zona donde va a estar este proyecto. A partir de estos dos estas dos instancias, es el Secretario de Ambiente la máxima autoridad que define si le da o no la licencia ambiental, es decir, si es viable o no ambientalmente y por ende si si le da la licencia, avance nomás con las obras y si no, bueno, este, tendrá no se podrá llevarse a cabo la obra. Clarísimo. Ese sería el instante. Sin embargo, Daniel Díaz Romero en el 2016 se encontró esta resolución 77, que no estaba publicada en el boletín oficial, o sea, que lo obtuvo mediante es mediante otras vías, uh -huh. donde acá crea Le da una especie de doble participación a la CTI, la comisión técnica que analiza el estudio de impacto ambiental, donde primero va a hace un, un informe preliminar dando unas opiniones sobre el estudio de impacto ambiental antes de la audiencia pública, Ajá. con lo cual después de la audiencia pública otra vez la CTI vuelve a analizarlo y hace un segundo informe que es el definitivo. Vamos a escuchar a la Línea de Romero sobre cómo obtuvo esta resolución y las implicancias de que exista esto que no estaba en la Ley de Ambiente, que se crea un, un informe preliminar por parte de la CTI. En Vamos. junio de este año, se estaba realizando una audiencia públicas por la construcción de un dique sobre el río Carapé. Exacto. ¿Mm? Eh, los vecinos con muchos cuestionamientos oponiéndose al proyecto y en un momento eh, un funcionario de la Secretaría de Ambiente con los que estaban conversando informalmente, les dice, bueno, esto lo arreglamos de cualquier forma, eh, nosotros tenemos una resolución interna dentro de la Secretaría de Ambiente que nos habilita a ir modificando los estudios de impacto ambiental antes de ser aprobados. Entonces los vecinos dicen, ¿cómo? ¿Qué, qué resolución? Si hay una ley, que es la ley de política ambiental, hay una audiencia que regula las audiencias públicas, no puede haber ninguna otra resolución que esté afectando... El funcionamiento de las audiencias. Claro. ¿Sí? Porque ¿cuál es el problema en definitiva ahora, Fabiana? Los vecinos no saben si están discutiendo en las audiencias públicas el estudio de impacto ambiental o una figura que creó el gobierno que es el informe preliminar. Claro, la, sí. la, el, el tema del escollo de esta de esta resolución que descubrieron ustedes, que creó el gobierno en la provincia, la resolución 77, habla de eso, la Exacto. resolución 77, de este informe preliminar. Exacto, crea esta figura que no está en la ley de política ambiental, que es eh, la resolución 77 o el informe preliminar. Altera el funcionamiento de las audiencias públicas, ¿por qué?, Porque primero se presentaba el proyecto con un estudio de impacto ambiental y después la Secretaría de Ambiente mm. evaluaba si lo aprobaba o no. Ahora le pusieron esto intermedio y entonces presentan el proyecto, un informe preliminar previo, después el estudio de impacto ambiental y después ven si se aprueba o no. ¿Cuál es la función, el rol de este informe preliminar y dónde está la trampa? La idea, sospechan según me decían los vecinos, es que a través del informe preliminar la Secretaría de Ambiente va tomando información que no tenía sí. para ir corrigiendo el estudio de impacto ambiental. Bien, sí. entonces como que los avivan a los tipos y le dice mira, tenés que corregir esto, esto, este y el otro, si me querés presentar el informe de impacto ambiental. Es como un borrador, una especie de borrador que presenta. Es, es un borrador, sí, pero además lo que a mí me parece muy grave es que lo hayan mantenido en secreto, no está publicado en el boletín oficial esa resolución. Bien, ahí estuvo charlando Daniel Díaz Romero, que en ese entonces... este me había pasado esa resolución y, y empecé a anotar algunos cabos sueltos sobre algunos conflictos eh, ambientales que se estaban viviendo y que habían padecido esto del informe preliminar. aquí estamos en... compartiendo una conversación, una entrevista con Fabiana Bringas? Precisamente eh, habíamos publicado, Daniel Líguez Romero y yo, en dos portales distintos, Sala de Prensa Ambiental y Coscoro, sobre esta resolución. Sí. Fabiana Bringas nos pidió hacer una entrevista en estudio. Fuimos al programa Radio Nacional, a los estudios, Y en ese momento eh, había le habíamos propuesto a la producción de radio nacional córdoba que lo llamaran a javier bridge ajá, ajá. dando como propuesta hacer un intercambio este nosotros con el propio secretario de ambiente les pareció bárbara la idea estuvieron llamando a javier bridge mientras nosotros estábamos con fabiana bringas en el estudio eh, precisamente en ese en esa parte de esa entrevista fue lo que acabamos de escuchar y en medio de la entrevista a, Fabi a la conductora fabiana bringas eh, recibe la notificación de producción y ¿Dónde se comunicaron con Javier Virich? Virich dijo que estaba dispuesto a hablar, pero que no quería hablar con los periodistas. O sea, con nosotros. Como que nos dejó en cara, esperaban que se terminara la entrevista de nuestra parte para luego que sea la conductora que hable con Javier Virich. Lo cual nos dejó bueno. Este, una de sus condiciones y una fue no tener eh, intercambio de, de con los autores con los de la autores, nota claro. que fueron daniel Díaz romero y, y yo hasta así, hasta fabiana brinnga se la bancaba con lo que hubiera retenido de información que, que acaba claro, lo habíamos publicado un día a la noche y fabiana nos invitó en su programa el día posterior al mediodía bueno. así que bueno vamos a escuchar el, la entrevista que fabiana bringa le hizo a javier rurich esperando que nosotros nos fuéramos y bueno y salió esto a ver hoyye llegó la información de este artículo que me sorprendió mucho, de esta investigación, uh -huh. donde están haciendo una interpretación bastante bastante retorcida, digamos, de la, de la resolución. Esta resolución surge fundamentalmente para permitir que el procedimiento de evaluación de un estudio de impacto ambiental pueda eh, incorporar Elementos que se puedan llegar a incorporar en la audiencia pública. Para poder incorporar eh, los elementos que la ciudadanía que participe en la audiencia pública puede llegar a incorporar, al dictamen técnico es necesario tener un dictamen técnico preliminar no un dictamen técnico cerrado entonces eso fue lo que es lo que dice la resolución nada más bien claramente. lo que, lo que señalaban los, los periodistas que esta resolución no había sido dada a conocer públicamente es decir que la ciudadanía que participa y sobre todo este año que había habido muchas audiencias públicas no no sabía de esta resolución que no se publicó y que por otro lado que no está dentro de la ley que no está incorporada dentro de la ley por lo tanto es inconstitucional lo que le estoy diciendo es que primero una resolución de un secretario nunca puede estar contemplada dentro de una ley una resolución de un secretario que autoridad de aplicación de una ley, puede arrojarle un poco más de claridad o de aplicabilidad a una ley, nunca contradecirla. Uh -huh. Por lo tanto, no puede estar contemplada dentro de la ley. Y no se publicó porque no hay ninguna obligación de publicarla y porque no agrega ni, eh, no agrega nada nuevo al espíritu de la ley. Es absolutamente procedimental. ¿Los ciudadanos cuando participan de una audiencia pública están al tanto de, de, de, de este dictamen técnico? ¿Se pone a consideración, digo, públicamente? Sí. Pero que, a ver, si yo le estoy garantizando mediante un procedimiento de que su participación va a ser mejor tenida en cuenta, más tenida en cuenta, sí mm. eh, que, que con anterioridad, al contrario, no le estoy cercenando ninguna posibilidad, al contrario, estoy elaborando una vía para que lo que se, lo que se ejecute, lo que se diga, lo que se aporte en la audiencia pública sea tenido en cuenta para incorporarlo si es que así se considera en una en un dictamen técnico no sé qué cuál es el reclamo no no no termino de entender cuál es el reclamo el... El, el tema es que este por ejemplo nosotros que manejamos cuestiones ambientales en este programa no sabíamos de la existencia de, de esta resolución fabiana no hay ninguna necesidad de que tengan es procedimental interno es una resolución para nuestro procedimiento interno para nuestro funcionamiento Bueno, esa fue la respuesta que dio Javier Virich. Eh, en el artículo nosotros habíamos eh, tenido la opinión de algunos abogados sobre esta resolución que en general coincidían que era inconstitucional porque precisamente al inventar esto del de informe preliminar, algo que no está dicho en la ley de ambiente es como que la resolución pasa por encima de la dinámica que pauta la, la ley provincial del ambiente. A partir de la entrevista de Javier Brich, eh, bueno, decidí comunicarme con uno de los abogados que habíamos citado, se llama Sebastián Viqueira, y es uno de los vecinos de, de la ciudad de Córdoba que venían peleando contra un, el problemático proyecto de Eduardo, Eduardo Ernoquian, del ex batallón 141, crear una mega un mega barrio gigante, Exacto. con departamentos y todo, y, y, y fíjate una cosa, esta es la resolución 77... sí Y dos días después viene la resolución 79, uh -huh. que es el que aprueba el primer informe preliminar, que era el de, precisamente, Eduardo Ornequian. Okay. O sea, en dos días, las, menos de dos días, o sea, cumpliendo una jornada laboral directamente, la CTI ya había dado un informe preliminar, si querés, pero ya había dado una opinión técnica preliminar sobre el proyecto Ornequian, que es la inversión inmobiliaria más importante de la ciudad de Córdoba, y la hicieron en una en una sola jornada. Uh -huh. Y ahí que yo en vez veces pauto esto de Bueno, en ese marco, si el primer informe preliminar lo hicieron en tan poquito tiempo, el primero, que es el de Ornequian, evidentemente te genera más sospecha que detrás de esto hay una especie de favoritismo eh, dentro de las ciertas entidades que proponen, eh, que presentan un, un estudio de impacto ambiental. Por la Pero, celeridad, lo decís. Por la celeridad. Eh, Viqueira, bueno, escuchó a Javier Bridge uh, en el programa Ojo mismo Sol y esta fue la respuesta que nos dio en un programa de radio en Zumba la Turba cuando estaba participando en esa radio. Así que lo vamos a escuchar. A ver, me parece que hay una serie de, de confusiones en las que incurre el secretario, digamos, con respecto a digamos la diferencia entre lo que puede ser el dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria y lo que puede ser la resolución final de la secretaria de Ambiente no un acto ambiental. Uh -huh. eh, a ver, la ley de la provincia de 10.208, la ley, de 1208, la ley de, digamos, de política ambiental, Córdoba establece todo un mecanismo para quien quiere realizar algún tipo de actividad que pueda comprometer al ambiente este digamos eh, logre o no la autorización de eso para eso tiene presente una evaluación de impacto ambiental y esa evaluación de impacto ambiental es evaluada por lo que se llama la CPI, una uh -huh. comisión técnica interdisciplinaria. Sí. En la ley lo que está establecido es que esa comisión técnica interdisciplinaria se expide si le emite su opinión antes de las audiencias públicas Uh -huh. Lo que hizo la resolución 77 Fue que la resolución Que la, que la, el dictamen de la CTI se, Digamos Se emita con posterioridad a las audiencias públicas Y lo que hace ante las audiencias públicas Es algo así como un dictamen provisorio uh -huh. Porque lo que dice el secretario Es que, digamos, de esta manera Lo que hace es receptar La opinión de la ciudadanía de las audiencias públicas A mi criterio es un error Porque él perfectamente puede receptar La opinión de la ciudadanía El dictamen es un dictamen técnico ...y tiene un momento de realización... ...y esta posibilidad de ir corrigiéndolo... ...para nosotros, el, el único efecto tiene ...evitar que la provincia emita... ...a través de la CPI... ...un dictamen erróneo de lo técnico... ...y después tenga algún problema a la hora de tomar... ...la decisión final, la secretaria... ...y todas las consecuencias legales que se pueden derivar de eso... ...¿no es cierto? Uh -huh. eh, es más, el planteo nuestro... ...en la nota ustedes eh, dicen... Yo, ...yo lo planteo como inconstitucional... ...porque evidentemente acá tenemos una resolución que el punto de vista de la jerarquía y de las normas es inferior a la ley eh, provincial de 10.208 por uh -huh. lo cual mal podría alterarla y esto no es solo una cuestión procedimental entendemos nosotros como dijo el secretario acá nuestro criterio digamos altera esencialmente el procedimiento establecido y permitirá haciendo correcciones en la marcha que no están previstas en la ley ¿no es cierto Bueno, una vez se con empleados de la Secretaría de Ambiente que salieron a defender la resolución 77 y dice que eso desburocratizaba en realidad el procedimiento porque decía que si te llegaba un estudio de impacto ambiental y veías que era evidente que no se podía ni siquiera realizar la audiencia pública, sí. el informe preliminar te daba esa opinión técnica y entonces directamente lo rechazaba. En los hechos eso casi nunca ocurre. Claro. Yo recuerdo que, por ejemplo, planteaban hacer eh, eh, una explotación minera y... Con un estudio de impacto ambiental hecho hace 10 años atrás, y, de, y que y lo y yo personalmente lo había leído en mitad de un viaje en colectivo en Ciudad de Córdoba, uh -huh. y era evidente que estaba mal hecho, mal escañado y todo, este, y sin embargo eh, el Secretario de Ambiente había habilitado la audiencia pública. Claro. Y cuando se armó todo el quilombo sobre el, lo mal que estaba hecho lo, el estudio de impacto ambiental, ahí se tuvo que retractarse el secretario uh -huh. de Ambiente. Pero ya había habilitado la fecha y todo de la audiencia pública. O sea que uh -huh. ni siquiera en eso sirve, digamos. Uh -huh. O cuando sale lo de ciertos proyectos inmobiliarios que se hacen sobre zona roja, privados, digamos. Claro. O sea que ni siquiera pueden recurrir a la excepción de la del famoso artículo que da una excepción en caso de que sea de interés público. De un interés público de una Y sin obra, embargo no. lo hab habilita que haga audiencia pública. Cuando en realidad es audiencia pública. O sea, en realidad, lo que es ilegal, no se puede discutir. Eso ya debió haberse cercenado y ahorrarse el tiempo de hacer participación, o sea que ni siquiera en eso sirve. Vamos a escuchar nuevamente a, Javi, a Sebastián Viqueira, este, que, siguiendo profundizando esto y además pensando por qué para qué se creó la esta resolución 77. Jonathan, quiero hacer una, un, una pequeña cuestión técnica. La diferencia de lo que es un dictamen y lo que es digamos, la, el acto administrativo la resolución final sí. de Secretaría de Ambiente. Sí, sí. El dictamen es, digamos, la opinión de un sector, en este caso técnico, de la Secretaría de Ambiente para que luego el secretario o puede ser un ministro tome una decisión. Sí. Hay dictamen, en este caso de la Comisión Técnica, hay dictamen de áreas legales, uh -huh. pero eso no es la decisión definitiva de la secretaría ni del ministerio. La decisión definitiva es la que firma el secretario o el ministro o, o, o, o la cabeza del área a quien se le ha solicitado una autorización o, o una determinada opinión, ¿no es uh -huh. cierto? Sí, sí. Entonces, cuando Brice dice, no, nosotros lo que queremos es, en el dictamen de la CTI, recetar lo que dicen los vecinos, lo que dice los ciudadano a mi criterio incurre en un error, porque quien debería recetar eso en definitiva sería él en su resolución, no una dependencia técnica del, del ministerio que tiene que opinar técnicamente. Uh -huh. Lo que pasa es que yo creo que tiene miedo de emitir una, una, una opinión técnica, equivocarse, y que después de eso no, no lo puedan remontar en la decisión final. Y como yo te decía, esta ley tiene digamos una sanción muy fuerte para aquellos eh, eh, pedidos de licencia ambiental que son rechazados y no poder presentar de vuelta una evaluación de impacto ambiental. Uh -huh. Entonces, yo creo que son temas mecánicos que lo que intentan es ir salvando esta situación. Esto es como, en un juicio, darle a la a una de las partes la posibilidad de que van corrigiendo sus argumentos Hay un montón de oportunidades durante el proceso. En algún momento que cortar. Si vos pregiste la prueba, guardé no la prueba que vos pregiste. Si alegaste algo, es lo que alegaste. No podés estar alegando permanentemente porque si no, la otra parte se veía perjudicada. Sí. Y esa es nuestra interpretación, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Sebastián Viqueira, eh, hablando sobre la resolución 77. Eh, entonces, bueno, lo que tenemos eh, es esta situación porque, por un lado, tenemos... Muy, es muy probable que esto, así sea, que haya habido un informe preliminar de la autovía de montaña, o sea que la CTI dio así sus opiniones al respecto uh -huh. antes de la audiencia pública. Y después de la audiencia pública este se incluyeron, bueno, las críticas que se han dado los vecinos, incluyendo las famosas 200 preguntas. También. Eh, Más los argumentos técnicos de las exposiciones. Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Y vos fíjate que después, en unos días después de que se llevara a cabo la, la audiencia pública sale este tema de la nota de la voz del interior donde a partir de las fuentes y la fuente que tienes de adentro de la secretaría de ambiente sale que este esta propuesta de que se cambie el trazado uh -huh. que se cambia el trazado para evitar el, el tema el yacimiento de duraño y todo eso con lo cual uno eh, observa que esto tiene que ver con eh, lo que salieron de las 200 preguntas de las exposiciones uh -huh. y con toda bueno, y con toda la polémica de si si eso está es correcto o no, que se cambie el trazado, porque ya estaríamos hablando de, de otra obra, digamos. O sea, la publicación en el diario te da la pauta eh, para para poder inferir que está contemplado lo que se dijo en audiencia pública, pero no se publica de manera oficial como informe, sino a través de un trascendido en un diario. Eh, claro, acordate que hubo siempre sospecha que lo del yacimiento de uranio, medio que se estuvieron muy flocos de conocimiento, que lo hicieron muy a las apuradas. que bueno, último que estuvo, momento estuvo esa consulta a último momento y de manera informal a la parte de, de energía atómica, digamos. Exactamente. Así que es muy interesante resaltar esto que dice Viqueira. Parece como que el Secretario de Ambiente confunde la opinión del dictamen, encima definitivo, de la CTI o sea, el definitivo después de que se hacen las audiencias públicas, entonces se CTI termina ellos mismos analizando las opiniones de los vecinos y no el secretario de Ambiente, uh -huh. y con eso salir a contestar corregir los errores, o sea, si los errores que no tuvieron en cuenta cuando hicieron el informe preliminar. Y acá podemos cruzar el audio de lo que escuchábamos hace unos días de Bridge, diciendo estamos trabajando en la respuesta. Y vamos a escuchar el último audio, precisamente el momento candente que de alguna manera sintetiza todo. Perdón, me le adelanté, ahí lo escuchamos. Qué el qué el estudio de impacto ambiental ah, pero, se pero, realiza pero, pero, por partes? Espera, espera, espera, ¿no? que me adelanté a una parte de la audiencia seguramente. Así es. Bueno, vamos al audio que prometió Lili. Hay 200 preguntas en el estudio de impacto ambiental que estamos elaborando todas las respuestas y que de hecho las estamos teniendo en cuenta. Hay 200 preguntas en el estudio de impacto ambiental que estamos elaborando todas las respuestas y que de hecho las estamos teniendo en cuenta. Sí. Y precisamente, como dice Viqueira, Bridge confunde lo que es el dictamen del CTI con la resolución que es de él mismo, digamos. Se suponía que Bridge recibía las eh, las exposiciones en un resumen que, que hace la propia Secretaría de Ambiente sobre las exposiciones, las 200 preguntas, y por otro lado, por separado, la opinión técnica de la CTI, un informe que mediante un dictamen. Y de ahí saca la resolución definitiva si le da o no el aval de ambiente. Hoy lo que sabemos es que gracias a la resolución 77 es muy probable que CTI primero hizo un informe preliminar dando una opinión técnica sobre el estudio, uh -huh. luego se hace la audiencia pública con todas las críticas, CTI toma todas esas posiciones, contesta las preguntas de la mano de Bridge, porque de, porque la respuesta que, da, que va a dar la CTI en un dictamen después se hace copy y pegue a la resolución para contestar todas las dudas. Ajá. Y precisamente Viqueira plantea esto, yo creo que esto es porque Bridge quiere lavarse las manos, no quiere hacerse cargo uh -huh. de, de cualquier que él mismo no tenga que salir a explicar cuáles son las fallas o, la, o las cosas que se tienen que corregir o, o los motivos de por qué rechazar un estudio, porque si rechazas el estudio no puedes volverlo a presentar, tendrás uh -huh. que presentar otra obra. Entonces, bueno, para lavarse las manos recurre a la propia CTI que corrija los errores que tiene el estudio de impacto ambiental gracias al aporte de los vecinos que curiosamente gran parte se opusieron con lo cual terminan utilizando estas 200 preguntas, los testimonios y las críticas para, bueno, que la propia CTI los conteste de la mano de Bridge, así para para poder así favorecerlos. Cuando en realidad Bridge debería por un lado recibir la opinión técnica y las exposiciones por separado. Hacer el doble, el doble laburo que es el que le toca a la secretaría, recibir de la parte privada o del instituto, de quien está haciendo eso por fuera de la secretaría, pero además con sus propias revisiones y cuestiones. De ahí que salió la nota de la bola interior diciendo que una de las respuestas es cambiar el trazado, que ya es polémico de por sí, porque eso quiere decir que estaríamos hablando de, de otra obra, digamos. Totalmente que... otra obra que tiene que hacer todo el tramiterío de vuelta y toda la vuelta burocrática otra Pero vez. Pero ya te da esa pauta de que con, el, con con CTI a partir de las críticas de las audiencias públicas, están utilizando las exposiciones para poder contestar y corregir uh -huh. todos los que no tuvieron en cuenta en el informe preliminar inventado por esta resolución 77, cuando en realidad deberían hacerlo por separado y y sin tanta influencia de las que son las audiencias públicas. Así que bueno, esa sería básicamente la estrategia que está utilizando Javier Virrich para probar la autovía de montaña. Este fragmento en el cual yo me adelanté que escuchamos un poquito que es aparte de la audiencia pública, ¿verdad? Las, pre sí. la las preguntas que sí, le, sí. le parece pertinente compartirlo? Para, ¿Para el informe? Era básicamente hablar, la insistencia que tenía el ISPI de hablar del anteproyecto, que claro. también se engancha con esto de que lo que salió en la voz del interior, que van a proponer un cambio de, eh, que es desviar un poco el trazado para no tocar tanto el, el yacimiento de uranio, que se engancha mucho con esta confusión o poca claridad que hubo sobre lo que es el anteproyecto, proyecto que de alguna manera también habilita para, bueno este Si son críticas muy profundas, inevitablemente vamos a tener que cambiar un poco el trazado, lo cual también genera ya polémica. Pero vamos vamos a escuchar al Lispi, si te parece. ¿Te parece si dale, salgamos hagámonos. con esto a modo de foto, a de, de, de foto. lo que es eh, el, el tratamiento, el manoseo, si quiere también, de lo que es toda esta, esta articulación de la resolución 77 y cómo nos encuentra con Autovía en este momento también. Bueno, dale.